Bueno, buenos días.、Eh, ante todo, agradezco la difusión que ustedes están brindando, igual que otros medios también, como para este, darle visibilidad a este documental. Que lo que intenta es、eh, poner en discusión, sobre todo en este momento que estamos viviendo como país, donde se está dando un fuerte proceso de extranjerización de la tierra y donde se ha eliminado además la ley o se pretende dar de baja la ley que、eh, protege áreas sensibles como son las zonas de frontera de, de nuestro territorio y el agua e s c o n d i d o precisamente, es un territorio en disputa. Eh, desde la agrupación FIPCA, que es、eh, digamos, la、eh, Fundación Interactiva para el Cuidado del Agua, llevan adelante, cuyo presidente es Julio u r i e n llevan adelante diferentes acciones、eh, tratando de defender la soberanía nacional y ponerla en discusión. En su momento, el año pasado, también se llevó adelante toda una acción en el río Paraná, por lo que es recuperar la navegabilidad de la principal vía por la cual se extraen los recursos de toda la producción este, de, del campo argentino. ¿no? Este, que hoy, inclusive, nos enteramos que van a venir este, grupos de ingenieros este, norteamericanos que van a intervenir en esta zona. Es decir, que estamos frente a un proceso terrible del deterioro de nuestra soberanía, la situación de este, Malvinas,、eh, es decir, cantamos. Mucho、eh, con el Mundial, el tema de los muchachos de Malvinas, que jamás olvidaré, pero es un tema que parece que tenemos que profundizar. No parece, realmente, en lo personal estoy convencido, igual que muchos que llevamos adelante, por lo menos pequeñas acciones, algunos con más, con menos, pero todos estamos tratando de、eh, darle la mayor visibilidad al tema de la pérdida de soberanía en diferentes instancias. Entonces, la película o el documental en particular. Eh, cuyo director, Camilo Gómez Montero, la eh, eh, logra articular con todo lo que fueron las acciones que se llevaron adelante en febrero 2023, que fueron acciones en la pista que Lewis tiene en Sierra Grande. Y después dos acciones más. Uno que fue el camino de montaña, que yo pude compartir con un grupo muy nutrido de jóvenes. Estuvo el padre Paco, estuvo el médico Jorge Rayid, este, estuvo Esbatela también acompañando.、Eh, Hubo i e r n excombatientes también que participaron de la marcha y, sobre todo, mucha juventud. Entonces, la idea fue、eh, transitar el camino de montaña. Mostrar lo complejo que es y el entrenamiento que implica transitar ese camino de montaña, que con mucha liviandad el expresidente Macri dijo que él había ido con su familia, situación más que mentirosa.、Eh, nosotros tuvimos que llevar embarcaciones inflables para poder、eh, surcar dos este, espejos de agua: uno es el lago Soberanía y otro es el lago Escondido, específicamente que tiene 12 kilómetros de largo. Para lo cual, los días que hay viento, nos tocó un día de viento muy fuerte y tuvimos que hacer base una nueva. Noche en una isla que la autonominamos la isla Soberanía,、eh, porque precisamente desembarcamos á b ahí. Y bueno, nos fuimos enfrentando a diferentes situaciones de avasallamiento, de, de, de, de presiones a la noche, este, que bueno, en todo caso ahora las comento. Bien, bueno, justamente me imagino que la idea de poder、eh, hacer la proyección de este documental es no solamente para la gente que, que pudo ir como vos, sino también para abrir esto a la comunidad. Ha pasado un año, este año se volvió a hacer la marcha, por supuesto, y la situación continúa、eh, prácticamente igual. n o Así que me imagino que es también un poco eso, n o concientizar sobre la importancia de saber qué es lo que está pasando con nuestras tierras a las que no podemos acceder. Exactamente. Mira, es un espejo de agua hermosísimo. Tuve la suerte de conocerlo, el privilegio,、eh, acompañarlo. Costo personal, en mi caso este, yo fui con mi propio vehículo, este, tuve que aportar para、eh, compartir lo que son los costos de, de, de tal movida, es decir, la, la comida la llevaba cada uno, es decir, cuando yo escuchaba después la manera en que se bastardeaba o se le quitaba valor a lo que fue toda la acción en sí, este, te genera indignación. Este, en mi caso, pude financiar、eh, el viaje, pero hubo muchas personas que tenían la voluntad de poder ir y tal vez no pudieron hacerlo. Es decir, mucha gente quiere hacerlo. Hay otros grupos que por ahí tienen más organización, algún gremio que pueda acompañar esta situación o alguna fundación, pero si no, la, la participación es a pulmón.、Eh, el, el, el, el camino era un camino que existía. En esto llevó. Hay, hay todo un grupo de, de trabajo. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp. Que desde el esfuerzo personal están tratando de darle la mayor visibilidad al, al hecho en sí. Y cuando uno llega al lugar, ves c o m o un extranjero, que además apoyado por ciudadanos argentinos. Que están al servicio de este extranjero. Indigna.、Eh, te subleva. Y la película.、Eh, digamos. Genera este nivel de sensibilidad. Que necesariamente después de verla te lleva a empezar a plantearte estrategias de acción de recuperación. No puede ser que, inclusive, mucha gente que ingenuamente adhiere a, a, a todo el proyecto que Lewis está llevando ahí adelante, porque cada tanto hace reuniones este, en su mansión, invita a gente, los invita con a l g u n achoriciado, cosas por el estilo, y no se d a n cuenta de lo que es un enclave inglés. Geoestratégicamente ubicado, igual que está en un triángulo entre lo que es Malvinas,、eh, Lago Escondido y la pista que tienen en este, Sierra Grande, que es un triángulo estratégicamente localizado. Cuando digo geoestratégicamente es porque la, la localización territorial marca. Como un apoderamiento de estos este, espacios nacionales. Y luego hay mucho más para hablar, porque lo mismo nos pasa con la vía navegable, que inclusive ya no se llama más Río Paraná, es la hidrovía. Este, entonces, s d i g a m o esto que nosotros estamos defendiendo en nuestra provincia de Río Negro está pasando en muchos lugares del país, lo que tiene que ver con la extranjerización de una manera peligrosa. Bueno, entonces extendemos、eh, la invitación, ¿no? la importancia que tiene poder acercarse, poder tener la posibilidad de, de acceder a este material.、Eh, entonces, esto va a ser、eh, este miércoles. Este miércoles a las 7 de la tarde、eh, vamos a hacer una proyección en el hall del campus de, de la Universidad de Río Negro, camino al Cóndor, ahí en la Rotonda. Este, bueno, están todos invitados y la idea es que después podamos generar más acciones de difusión de esta película para poner el tema en debate. Creo que todos la, los. Y las ciudadanas argentinas tenemos que estar comprometidos con esta causa,、eh, así como con esta, con otra. Este, así que, bueno, agradezco、eh, la difusión.